Todavía permanecen más vale en la opinión pública local, provincial. Vamos a hablar ahora con Anaí Albando, que es referente de los autoconvocados de General Hacha que defienden el acuífero como propio. Anaí, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te pedimos primero una reflexión sobre lo que dijo e hizo ayer el gobernador y que nos des un pantallazo del panorama general desde tu posición. Bien, eh, sí, la verdad que fue bastante chocante. Eh, el discurso de, del gobernador en cuanto al acuífero valle argentino. Yo pienso que cuando bueno, comienza el tema eh, nombrándonos como dirigentes políticos es porque quiere convencer a los pampeanos que atrás hay intereses partidarios para desa desestabilizar su gobierno. Yo creo que lo que no tolera es la participación de los ciudadanos, de los mismos ciudadanos que, que confiamos en él para que llegue a ese lugar. Está tomando en este momento la misma posición que el presidente Macri con respecto a los docentes. Lo que faltaría es que eh, tampoco le, le, le guste la participación este, de las mujeres eh, en estos temas. Y bueno, con respecto al convenio del que habla de la Universidad de La Pampa, eh, quiero, quiero aclarar que es un estudio ideológico, ¿sí? porque un estudio de impacto ambiental implica cumplir otras normas. Y el Estado, en este caso, tiene que dar el ejemplo de materia ambiental. Más cuando le está exigiendo con la, a la represa corte suelo del viento, ¿sí? Un estudio de impacto ambiental. Bien. Eh, nosotros eh, creemos que él, al negarse este, a brindarnos esta información eh, y un estudio de impacto ambiental, está tomando la misma posición que Mendoza. Uh -huh. Y bueno, y cuando se refiere a nuestros diputados, eh, que pueden provocar un desorden institucional, eh, yo creo que, lo, eh, o sea, él sabe muy bien que estamos exigiendo un derecho que nos corresponde y, y creo que esto vino a que él teme que, que nuestro reclamo sea utilizado por Mendoza para negarse a realizar el mismo estudio que él desde el gobierno está requiriendo. Eh, hay que recordarle, yo, yo creo que hay que recordarle al, al señor gobernador este, y con todo respeto, ¿sí?, que nuestros legisladores provinciales eh, los elegimos para que representen a los hachenses y defiendan los intereses de General Hacha, no son empleados de él, eso es lo que eh, debemos recordarle. ¿Cómo te sí, imaginas bueno, después... eh, digamos eh, este planteo del, ya del propio gobernador, no de sus funcionarios de segunda o tercera línea, como venía hasta este momento, sino de él mismo en, un, en una situación institucional importantísima, como el inicio de sesiones de la Cámara de Diputados, muestra a las claras que hay una voluntad política, una decisión del Ejecutivo Pampeano de insistir con este tema. ¿Cómo te imaginas que va a seguir esta historia y qué están dispuestos a hacer ustedes? Bueno, ya desde este, un principio este, nosotros eh, vimos que eh, no, no está cumpliendo con las leyes, ya que bueno, habla del artículo 124, donde, este, del dominio originario de los recursos naturales, cuando eh, ese dominio es del Estado provincial, es diferenciado el gobierno. Hoy este, nos gobierna el ingeniero Carlos Berna por tres años más, pero él solo no puede tomar una decisión tan importante como, como está en juego eh, la conservación de un recurso tan importante y no renovable como el agua, ya que el Estado tiene este, eh, la tutela de los recursos naturales, pero no la propiedad, ¿sí? por eso se entregan permisos, concesiones, y, y, bueno, y no la propiedad del recurso hídrico. Eh, el Estado lo que tiene que hacer es, mediante el gobierno, administrar el recurso eh, y lo debe ser cumpliendo la normativa vigente, que también este, lo implica el Estado y que es lo que venimos exigiéndole. Eh, también con respecto al Código del Agua, eh, el, o sea, está bien claro que, bueno, que en la, el Código del Agua eh, nos habla de, de la política hídrica que formule el gobierno y ¿sí? las eh, actividades que, que se desarrollan eh, constituyen un, un instrumento maestro de la gestión, nos dice el Código. Y bueno, y que eh, hay que tratar el agua como un bien escaso, valioso y vital para el desarrollo socioeconómico de la provincia, y el bienestar, el bienestar general de los habitantes. Este, por eso estamos reclamando eh, también que se cumpla con el código eh, del código del agua de la provincia, eh, la ley ambiental provincial, que también en su artículo 3 eh, hace mención de que todos los proyectos de obras y acciones públicas o privadas. Eh, que van a modificar directa o indirectamente el ambiente, deberán obtener un, un estudio de impacto ambiental Muy bien eh, Nosotros lo que vemos es que, que eh, realmente no ha reflexionado al respecto o que eh, no, en este momento no está eh, priorizando la conservación de un recurso tan importante como el agua Anaí, y tengo una y, consulta ¿Cómo no, ves en medio de esta situación eh, la, a la dirigencia del peronismo achense? Y eh, la dirigencia del peronismo no estuvo... El año pasado yo sé, sé que se expidió al respecto, eh, pero no, no recibió respuesta. sí enviaron una nota. Es lo que nos comentaron, que enviaron una nota desde el Consejo de Unidad Básica, pero tampoco han recibido respuestas. Y hoy, este, bueno, no estamos recibiendo apoyo de, de, del, del mm, peronismo a nivel este, local, mejor dicho del Partido Justicialista. Bien, Anaí Albando es referente de los autoconvocados de General Hacha que luchan por la pertenencia del acuífero del Valle y si querés este, agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando Bueno, no, eh, o sea, hacerle llegar a, la, a, a toda la población de la provincia que realmente atrás de, de esta lucha no hay intereses eh, políticos partidarios este, porque somos de distintos partidos políticos, hemos, hemos participado también eh, eh, dentro de, de distintos, este, distintas líneas, pero no es nuestra eh, intención ir contra este gobierno, sino que reclamarle al gobernador un recurso que eh, creemos que es tan importante para el desarrollo económico y social de, de nuestra población, ¿sí? que es el cuidado y preservación de, de este, del, Valle, del acuífero Valle Argentino. Gracias de vuelta. Bueno, bueno, gracias a vos. Anaí Albando, ahí estaba hablando, dijo que le resultó chocante el modo en que el gobernador Berna se refirió ayer a esta situación.